Hola, sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora, si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada, Crystal Crack, Crystal Box. Bueno, comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Suyos la electric light orchestra 1981, el álbum time, la banda de Jeff Lyne, como siempre, con ese rollito tan positivo y divertido que nos pone las pilas. Es más, lo que vamos a hacer es ponernos en ó r b i t a desde ahora y hasta las 8, una menos en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? Ya es lunes, eso sí, por la tarde. Play kiss. Donde nos reunimos cada tarde los amantes de la buena música. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez, que este fin de semana se la ha pasado genial. Y nuestra compañera Carmen Desmond, s que nos va a poner al día en el boletín puntual. Bueno, qué bien, hechas ya las pertinentes presentaciones. Ya solo me resta deciros que en el transcurso de la tarde os he preparado una selección de música espectacular. Y que como todos los días, vamos a contar con vosotros. Hoy es el Día Mundial sin Wi-Fi. Sí, hombre. Luego os lo desarrollo, ¿eh? Y queremos saber, si tuvieras que elegir entre quedarte una semana sin teléfono o sin ver a nadie, ¿qué escogerías? 606-712-658 en nuestras redes. Te esperamos desde ya. s e ñ o r a s y señores. Presten atención, por favor. Aquí comienza Play k i s s con Ricky García. すース、uh huh. El día, pues las ames, colegas. Sintoniza aquí, s FM. Que tenemos a nuestro Ricky García. Que bien, e s t a n fantásticos. Tenemos la verdad, es que sí, e h no nos podemos quejar para nada. Y como siempre, a esta hora, daros la bienvenida. Y los lunes, más. Porque, aunque en fin de semana descansamos o lo intentamos, os echamos mucho de menos. Y eso que solo son dos días, ¿eh? Nos encanta estar interconectados con vosotros, reunidos aquí en Play Kids, compartiendo risas, confidencias, buen humor y, sobre todo, sobre todo, la mejor música. ¿Te imaginas que esto desapareciera? ¿Que volviéramos a hace unos meses atrás sin COVID, claro, pero sin ver a nadie, o sin wifi, o sin internet, o sin teléfono? ¿Lo detestarías o lo estás deseando? Hoy día mundial sin wifi, queremos saber si tuvieras que elegir entre quedarte una semana sin teléfono o sin ver a nadie, ¿qué escogerías? Sin teléfono, claramente se critica mejor a la cara. Sin gente, que las visitas vienen a la hora que quieren y se van cuando les da la gana. Cuéntanoslo, ¿qué tenemos hoy? A ver. Muy bien, hoy día 8 tenemos con los amigos de Energy System un altavoz, pero cuando digo altavoz dices, s t o d a mismo te estás imaginando una cosita así sencilla? No, no, no, es una cosa súper chula, bien apañada, con Bluetooth, con radio FM. Además, estéticamente es precioso y te lo puedes llevar a cualquier sitio. Te lo digo porque tenemos aquí uno empaquetado a punto para mandártelo. 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales, te haces seguidor y nos dejas tu respuesta por escrito. Verás qué bien la vamos a pasar hoy con vosotros. Hello イスタスインプレイキ o Tip of trash, got a pocket full of cash. We can blow shots of patrol, and it's on Pasar un rato genial ahora con Bruce Pristine. Y es que en la primera semana de noviembre de 1980, Bruce p r i s t i n consiguió su primer número uno en la lista americana de á l b u m s con The River. Fue el quinto álbum de estudio del músico estadounidense. El primer mayor éxito comercial de s p r i n g t e e n al alcanzar el primer puesto en la lista de discos más vendidos de varios países, entre ellos los Estados Unidos y Canadá. Desde su publicación, The River ha sido certificado como quíntuple disco de platino, convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de s p r i n g t e e n por detrás de Born in the USA y Born to Run. En 2003, la revista musical Rolling Stone situó al álbum en el puesto 250 de los mejores discos de todos los tiempos. Sí! It's e h El Boss, Bruce s p r i n g s t e o n Bien. Esto es... マラダ e ガノモネイス o レストンボリースマラダスガノパワー One more and more, people just w a n t more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just w a n t more and more freedom and love. What he's looking for, free from desire, mind and senses purified, free from desire, mind and senses purified, free from desire, mind and senses purified, free from desire.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 5:38 分、1つ目のカーブを使って、3つ目のカーブを s って、3つ目の r ーブを使って、o s 目のカーブを使って、3つ目のカーブを使って、3つ目のカーブを i って、 Desde el estudio 5 de XFM, hoy disfrutando del día mundial sin wifi. Bueno, disfrutarlo para muchos de vosotros, quedarse sin wifi es pasarlo fatal, así que no está muy bien dicho. Vamos a saber qué es lo que opináis vosotros. Si tuvierais que elegir entre quedaros una semana sin teléfono o sin ver a nadie, qué escogeríais, Javier, desde Amposta. Bueno, yo, si tuviera que elegir, está clarísimo: no ver a nadie, estar tranquilo, pero con wifi. Bueno, como aquel que dice, ¿no? Dice, cuando más conoces a la gente, más quieres a tu perro. Marina, desde Sevilla. Hombre, está súper claro. Yo prefiero quedarme una semana sin ver a nadie. Que eso ya ha pasado en el confinamiento. Ay, amigo, pero te... sin wifi, sin internet. ¿Cómo que no? d o cómo que no, o Como que no, o、eh, Como que te encantan las visitas, ya veo. Sobre todo las que duran 10 minutos. <risa> Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Si tuvieras que elegir entre quedarte sin teléfono, sin ver a nadie durante una semana, ¿eh? ¿Qué escogerías? Bueno, juntos hasta las 8 y las 7 en Canarias. Nos queda toda la tarde por delante. Esto es Play Kiss con Ricky García. どうぞ。De あ。Oh. Disfrutarán un buen ratito con Mecano. Ricky García en Kiss. Sí, porque no sé si te has enterado que ya está en marcha el espectáculo Cruz de Navajas Mecano Musical Experience. Vas a redescubrir las canciones de Mecano en un nuevo formato de espectáculo con una puesta en escena brutal. Fíjate, color, energía, 10 músicos, 8 cantantes, 12 bailarines y más de 300 trajes. Un espectáculo al que te vas a poder llevar a los niños, porque esto es un espectáculo para toda la familia, en el que se han reinventado las canciones de Mecano. Fíjate, por ejemplo, esta sería Barco a Venus. Fíjate qué energía esto sobre un escenario, en directo. Toda la información en www.cruzdenavajas.es, la web. Enseguida que entres verás que hay un vídeo primero con el. Spot, digamos, de lo que va a pasar, de lo que va a pasar si vas a verlo, y después para comprar las entradas a un solo clic. Y ahora, ¡ay qué pesado! ¡Metano! ¡ay qué pesado, qué pesado! Siempre pensando en el pasado, no te lo p e n s e s de más. テレビ初日、そろそろ来てる。 マドンナ。 Greetings i ダメ、陣痛い。 Right, te voy a lanzar una pregunta, a ver si sabes responderla, a ver lo puesto que estás en música. Te voy a poner una canción cantada por dos de los grandes artistas de la música pop de todos los tiempos. ¿Se te ocurre quién puede ser? Te doy pistas. Está en el álbum, la canción, en el álbum más vendido de la historia. Ahora llega Carmen Desmonds para ponernos al día en el boletín de las 6:5 en Canarias. Esto es Kiss.